Buenas tardes, yo soy Laura Mateu, tengo 20 años y me dedico a la actuación, al arte dramático. Estudio en la Universidad Nacional de las Artes, la licenciatura en actuación en Buenos Aires y desde el 2020, desde principios del 2020 me encuentro en Santa Rosa por, por la pandemia. Por suerte el, el 2020 fue un año productivo para mí <ríe> en ese sentido artístico Y actualmente estoy haciendo clases de canto con la Coco Evangelista que es una genia y le mando un beso enorme. Eh, clases de costura y estoy haciendo una columna en Radio La Tosca en un programa que se llama De todo menos lindas. Eh, y bueno, cursando la facultad de forma virtual, lo con todo lo que implica eh, volver el teatro a la virtualidad. Em eh, pero la verdad que lo estoy disfrutando mucho y, y por suerte esa conexión con mis compas sigue, así que eh, agradezco también que nos den esa contención desde la facu. Al principio yo lo, lo exprimí, digamos, más desde, bueno, desde la casa, porque era fase 1 y no se podía salir, entonces aproveché a ver un montón de películas. Eh, que con el día a día, la verdad que no las veía y eran autores y directores recontra famosos que mi, mis profesores estaban todo el tiempo nombrando así que me puse un poco el día con eso me agarró como la etapa más cinéfila <ríe> eh, y me encontré con personas en la misma situación eh, un ejemplo es Candela báez nosotras nos tiraron una propuesta de, de dar clases aproximadamente en agosto, en sí, en agosto empezamos en, en el taller El Despertar a dar clases de teatro y fue nuestra primera vez dando clases y lo pudimos hacer juntas y, y también eso nos ayudó un montón a, a sobrellevar el encierro, a encontrarnos con, con personas con esta experiencia nueva, la verdad estuvo hermoso. También me comuniqué con mis compañeras de teatro, eh, que, que habían sido durante todos los años que estuve en Santa Rosa, con La bibi Felice, con Caro Vergara, con Sol Riscosa y con La Pola. Y, y con ellas hicimos el radioteatro, que fue una experiencia hermosa, porque bueno a mí me encanta la radio y, y el radioteatro es es algo que no es de mi generación, pero sin embargo... Eh, tiene una magia y me parece que ¿ves? la radio y el teatro nunca se van a agotar entonces son dos fusiones súper copadas que también el, el contexto ayudaba y, y bueno eh, la verdad que estuvo hermoso y bueno, con uno de mis mejores amigos que es con Ligüé que es como un hermano para mí que pudimos hacer la canción y fue como mi primera experiencia también con el canto y fue hermoso hacerlo con él, así que Sí, encontré personas en mi misma situación y encontré mucho apoyo. Siento que, que el año me fue muy útil y que conocí muchas personas que que no conocía y también desde otro lado. Eh, me relacioné con personas desde otro lado y se empezó a generar una amistad porque necesitábamos mucho este contacto. Así que eh, fue un año... Fue un año que yo lo aproveché muy bien, por suerte. Eh, tanta gente lo sufrió, pero, pero yo lo, lo pude aprovechar. Respecto a trabajar y a vivir del teatro, eh, sé que es difícil. O sea, bueno, aparece todo esto de te vas a morir de hambre y qué sé yo. Yo por suerte tengo apoyo en mi familia, la verdad que es más, ellos me impulsaron a estudiar teatro porque en un principio yo me iba a ir a estudiar comunicación social eh, y que es, si se quiere una carrera más convencional y bueno, medio que mi papá más que nada me insistió a, a estudiar teatro que no es algo muy común, yo siempre se los cuento a mis compañeros y todos me miran con una cara como diciendo qué suerte que tenés porque la mayoría obviamente no obviamente, pero se rechaza el estudiar arte, se lo disminuye. Eh, en lo personal creo que en cualquier profesión te tenés que esforzar. Eh, a mí me parece que por más que estudies mm, seis años de abogacía, si no tocas puertas, no aparecen. Sí es verdad que es más fácil porque vas a un estudio de abogados o por contactos, Eh, o lo que fuese y no, la verdad no, no tengo mucha idea de cómo se consigue trabajo un abogado pero digo es un poco más accesible quizás pero pero también te tenés que mover eh, a mí lo que más me gusta de, de mi profesión o de mi futura profesión es el movimiento en eh, no nunca es estanco, nunca es... Se generan rutinas, obviamente, porque tampoco podría vivir sin una rutina, pero es algo que todo el tiempo cambia, conociendo personas nuevas, eh, movimiento, todo el tiempo. Eh, y bueno, también siempre digo que yo sé que en mi futuro voy a trabajar en, en la radio, a mí me interesa muchísimo la locución y cada vez mi camino se va yendo más para el lado de la voz, ya sea como actriz de doblaje o o esto en radio como locutora. Me interesa mucho investigar la voz desde, desde el canto. Bueno, eh, sé que es difícil porque el teatro tiene temporadas, quizás un año te va súper bien y hay otro año que quizás tenés que trabajar de otra cosa. Eh, pero bueno, yo creo que yo sí tomo el teatro y, y las artes en sí que me interesan como una disciplina. Creo que que hay que sacarle un poco a esta, esta connotación que tiene quizás de más más liberal más hippie que de una está buenísimo y está buenísimo in, improvisar y, y crear desde un desde una libertad y un despojo quizás eh, pero también a mí me parece que la disciplina es re importante porque nosotros como artistas digamos tenemos que no sé, es, es la hora del ensayo y bueno, vamos a ensayar porque esto nos va a traer después la comida a nuestra casa. Eh, lo pienso un poco con progreso también. Eh, me parece que hay un montón de gente que tiene ganas de laburar y que tiene ganas de vivir de esto y hay un montón de gente también que labura de esto que no la vemos en la tele, eh, que no salen los grandes programas o que no está en la Avenida Corrientes y sin embargo pueden vivir de esto con el día a día Eh, y también, bueno, creo que desde el Instituto Nacional del Teatro también hay bastante contención con el tema de los subsidios y demás que te incentiva bastante a crear, por lo menos desde, mi, desde mí me, te incentiva bastante a crear eh, y también generan una ayuda económica eh, Sí, redes siempre se generan, eh, quizás, bueno, ya tenemos tengo una bastante fija, si se quiere, en Santa Rosa, es más difícil construirla en Buenos Aires, pero al estar estudiando esta carrera, de repente voy encontrando gente que tiene los mismos intereses que yo, que ve del teatro de esa misma forma, eh, de la misma forma que yo, y, y para eso un poco también uso mi carrera, y, y por eso me gusta estar ahí.